Bueno, el sentido de pertenencia que, que tiene Plinio de la Radio que tanto nos gusta, ¿no? Y lo valoramos que él me estaba dando la bienvenida a claro, mí. Como, como compañero del equipo de la radio, desde allá de, del estado de San Pablo de Campiñas, eh, nos estábamos reencontrando ahora en los minutos previos al, al encuentro también con la audiencia. En su columna. Y capaz ¿Qué? que antes de empezar eh, con los temas que nos manda Plinio, que son todos muy buenos, decirle que se estrena acá en Uruguay la película Aún Estoy Aquí, La Brasileña. Se estrena sí. ahora en Cinemateca. Exacto. Buen día, Plinio, buen día. Y en un festival, anduvo sí, también. Sí, sí, sí. Buen día, Ángeles. Buen día, Hernán. Bienvenido, como te había dicho. Hernán es tan celoso de Radio Centenario que se quedó picado cuando le dije bienvenido muy bien ¿Ah, claro no ¿Se, ¿no? se cree que es de él pero, muy bien no me, me encanta ¿sí? que sea película? esa esa sí, película estoy bromeando claro sí. pero mira yo, yo vi la película la recomiendo a todos los oyentes una, bueno. una película bien hecha no muy y, y que cuenta la historia de una mujer muy corajosa que reconstruye su su vida después de una tragedia eh, provocada por la dictadura militar. Una, una buena película. Y que ha tenido sus repercusiones también políticas, ¿no? Nos recordaban que, que en, en algunos momentos este, Lula no ha querido recibir a la, a la pro, verdadera protagonista de la historia de la película, la, la esposa del, del diputado desaparecido, Plinia, pero después Lula ha hablado de la película, por supuesto. Lula es un surfista, uh -huh. creo que es el mejor surfista brasileño y tenemos unos buenos, uh -huh. buenos. o sea que cuando le conviene habla pero cuando le da, le provoca problemas, claro. se esconde claro. Bueno, arranquemos por los temas que nos eh, propones para esta semana a propósito de Lula, una drástica caída de la aprobación del gobierno Exactamente, no, ahí salieron dos encuestas eh, La más fuerte es la del Instituto Datafolia, que es un, un instituto que tiene una, una reputación aquí, donde muestra que la aprobación del gobierno Lula cayó para 24%. Hmm. En diciembre era 35%, o sea que cayó mucho en poco tiempo. Y la desaprobación subió para 41%, Eh, cuando en diciembre era 34. Lo peor es que la caída es más intensa entre la gente que votó en Lula. No, En, en esta gente la aprobación cayó de 66% para 46% y la desaprobación subió de 7% para 13%. O sea, hay una, una, un claro desgusto de la población con el gobierno de Lula. ¿Cuáles son las causas? Este uh -huh. es un gran debate, ¿no? Para el gobierno la causa es que hubo problemas de comunicación, <ríe> siempre que tienen un Lo problema dicen grave, todos. dicen no, nosotros estamos macanudos, pero hay problemas de comunicación, pero la, la realidad es que cambiaron el, el marquetero eh, en enero, y esta eh, encuesta es de febrero, o sea, el problema real, de mi punto de vista, en es que el, bueno, lo que deflagra esto es lo que es la el costo de vida, el aumento del costo de vida. Brasil vive una realidad extraña porque la inflación es baja, pero el costo de vida va por 50% de arriba del índice de, de la inflación. Hmm. En, entonces, en los últimos meses tuvimos un aumento de la carne de 20%, del café 40. De la leche, 20%. Del huevo, 40%. Estas son las principales fuentes de, de proteína de la gran mayoría del pueblo. Entonces la gente protesta. Esto yo creo que es lo que explica de manera inmediata esta caída fuerte. Y de manera más general, es una un tema que hemos discutido aquí. Es que la gente va, va per, percibiendo... que el gobierno Lula no va a cambiar la situación, que las promesas de poner el pobre en el, en el presupuesto público no va a ocurrir entonces esta desilusión con el gobierno se manifiesta en esta desaprobación que tiene Lula ahora, es el peor índice de, de toda la vida de todos los gobiernos de Lula eh, Lo hemos venido hablando contigo pero por lo menos mencionar el porqué de esa inflación, de esa subida ...de precios actuales de, de productos básicos como los que mencionabas, Plinio? Esa es una buen, buenísima pregunta, ¿no? Porque hay problemas... En, en, en la explicación más general es el modelo agrícola brasileño. Pero esto ya entraríamos en una discusión de economista Del punto de vista conjuntural lo que explica esto son... ...básicamente, el aumento fuerte que tuvo el dólar en el final del año... como la economía brasileña está internacionalizada y por consecuencia dolarizada, cuando aumenta la carne el dólar, la carne vendida en el mercado interno aumenta también. ¿no? Mm. Y esto pasa con todos estos productos, que son productos que son commodities, claro. ¿no? que son vendidas en el mercado internacional. Hay problemas con el huevo, es de quiebra de, de oferta que ocurre, por la gripe aviaria en el mundo, y esto también tiene reflejos aquí adentro. Como el gobierno no tiene ninguna política de estoques reguladores, cuando hay, digamos, cuando hay shock de, de, de dólar o shock de, de oferta, esto se siente inmediatamente en la, en la, en la compra de la gente. Claro. Bueno, eh, otros temas... Sí, pasamos a uno que hemos tocado otras veces, pero que ahora hay novedades, que es la explotación del petróleo en la Foz de la Amazonia, y que mmm, se escuchó en estos últimos días a Lula diciendo que hay que autorizar a Petrobras a que haga los pozos y que busque petróleo. Después vemos, dijo, si lo explotamos o no, pero no puede seguir demorándose el permiso para dar el primer paso, que es este, ¿no? Sí, el problema es que el propio permiso ya involucra daños ambientales. Claro. Y en la ley brasileña, hay un, hay la, la explotación de petróleo, aún la, la prospección inicial exige un permiso del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos IBAM. Naturales, IBAMA. Y el IBAMA está trabajando porque estas cosas no son simples. Yo escuché una entrevista de un técnico del IBAMA, que él decía, mira, esto no se hace así en el, en el tiempo de la política, esto se hace en el tiempo de la investigación concreta, y él explicó cómo esto es complejo, pero Lula quiere esto rápido. porque tiene presiones políticas para hacer esto, económicas, y tiene la COP en el final del año, y él tiene que, en la COP, siempre se presenta como ambientalista. Es la de no cambio climático, así, ¿no? Pero, sí. Entonces, él tiene eh, él quiere que esto no, no, no quede cercano, que el desgaste de hacer esto venga antes de diciembre. Entonces, él da una declaración muy fuerte que dice, mira, el IBAMA... juega contra el gobierno. Sí. que es una deslealtad des des total con su ministra Marina Silva y con el director de del IBAMA, que es un, un técnico, no que, que cumplidor, que no. Y Entonces muy malo, esto repite un poco una crisis que Lula ya tuvo con Marina Silva cuando tuvo que hacer la la, la hidroeléctrica de Belo Monte. que el IBAMA era contra, y bueno, al final, Marina sale, sale del gobierno por esto, hicieron un Belomonche, es un desastre ecológico, y es un desastre de ingeniería, porque tampoco funciona bien la hidroeléctrica, fue pues, una catástrofe total, pero la película se repite, porque, digamos, los intereses del petróleo, como sabemos, son, bien, son siempre muy fuertes, y Lula... no hace la, la, la mediación para detener esto, al contrario, se metió en, del lado del petróleo y presiona con toda su fuerza. Sí. Seguimos con la, con la economía también, Plinio, porque hay que actualizar qué está pasando, qué derivaciones está teniendo, los anuncios que ha hecho y las medidas que viene adoptando Donald Trump verdad desde Estados Unidos, en cuanto a cómo está condicionando eso, cómo va a condicionar hacia el futuro eh, la economía y el modelo económico en Brasil. Sí, eh, bueno, estamos aquí reaccionando siempre a las a las decisiones y a las bravatas, sí. y a veces en decisiones, del emperador central, que es Donald Trump. Y la verdad es que poco a poco va quedando claro cuál es su política, ¿no?, Él, yo creo que hay dos cosas bien claras ahora. Él va a ser una política que él dice de reciprocidad, el uh -huh. principio de la reciprocidad. O sea, nuestras tarifas serán equivalentes a de nuestros parceros comerciales, uno. Y dos, reglas bilaterales. No hay más reglas multilaterales. Entonces, lo que Trump está haciendo en este inicio de año es bien fuerte, porque él está botando en la basura la Organización Mundial del Comercio. Entonces, son otras reglas del juego. Esto para Brasil es un problema, porque el modelo brasileño, desde la crisis de, los, de la deuda externa de los 80, pero de manera más clara, desde el consenso de Washington, es especializar la economía brasileña en la división internacional del trabajo. Bueno, ¿qué es lo que nos toca? Como sabemos muy bien, nos toca producir commodities. Agro, no, es un modelo primario exportador. Uh -huh. Pero resulta que ahora Trump dice, no, la regla del juego ahora es otra. Porque así es el imperio, es bueno que la gente vea, ¿no? Yo estaba haciendo un paréntesis, yo estaba viendo una entrevista de Trump. donde le preguntan, ¿y Zelensky? ¿No va a participar? Él dice, no, Zelensky no tiene ninguna legitimidad, tiene 4% de aprobación y está en ley marcial. No, este tipo tiene que salir. Bueno, yo creía que era un héroe, no pero ahora ya no es. Bueno, lo mismo con el modelo. Entonces el modelo era liberalización total, especialización global. Ahora él dice, no, ahora la especialización será De la de los de la periferia hacia la economía norteamericana esto cambia las reglas del juego doy ejemplos el etanol para, para poner una cosa concreta las importaciones Brasil eh, tarifa las importaciones de etanol de Estados Unidos en 18% ah. pero Estados Unidos tarifa la, es la importación brasileña de etanol en 2,5%. Él dice, no, esto está mal, hay que igualar. La tarifa media de las importaciones de Estados Unidos, eh, de Brasil, es de 12, 13%, pero la de Brasil, de Estados Unidos, 3%. Entonces, lo que él dice es, ya no hay más categorías, todo igual, y según... y yo doy las reglas de cuál es la tarifa esto es más o menos como para hacer una una analogía digamos barata porque la pensé sí, ahora sí. es más o menos como en una lucha de box no hay más categorías no hay peso leviano, peso medio peso pesado no no es un peso no más todos contra todos porque esto es puede... <risa> exacto Y esto es bueno para que la gente vea qué es lo que nos reserva nosotros de la periferia, de la periferia latinoamericana, Uruguay en particular, que es un, un país chico, ¿no? ¿Cuál es la regla del juego? La, la, la regla del juego ahora es fuerza bruta. Y esto coloca en, en, en jaque el modelo económico brasileño, ¿no? Y va a tener, digamos, repercusiones fuertes en, en términos de... inestabilidad económica y problemas de estagnación. Bien, el último tema es un tema que vos nos dirás eh, qué andamiento puede tener esto, que es la acusación que hace la Fiscalía General de Brasil a Jair Bolsonaro y 33 personas más por golpe de Estado y, y varias, varios intentos de golpe de Estado, obviamente, ¿no? tentativa de abolición del Estado Democrático de Derecho, daños calificados por violencia, deterioro de bienes catalogados. Bueno, toda una lista que, por supuesto, Bolsonaro ya dijo que él rechaza, ¿no? Dice que es fantasiosa. La acusación es fantasiosa. Entonces, esta novela la estamos acompañando hace tiempo y ahora empieza la, una nueva temporada. <risa> sí el juzgamiento de eh, Bolsonaro se hizo, se hicieron la investigación hay pruebas de montón porque ellos documentaban todo, que es increíble hacían casi que una conspiración pública y documentada porque yo creo que ellos creían que, y, que les iba a andar bien entonces ellos querían documentar el heroísmo de ellos, pero le fue mal, entonces el tiro salió por la culatra La verdad es que el, el fiscal general presentó su denuncia, entonces ahora él está formalmente denunciado, lo, lo presentó una semana antes del carnaval, que yo creo que es para también eh, eh, que la reacción de la ultraderecha fuera atropellada por la farra del carnaval. Ah, ¿no? está bien. Es seguro que el Supremo va a... Uh, acatar la, la denuncia no hay ninguna duda de esto entonces va a empezar el juzgamiento de Bolsonaro no son 34 indiciados no 33 más Bolsonaro 24 militares entre los militares la alta cúpula militar del gobierno Bolsonaro Augusto Heleno que es tenido es un perfecto idiota pero es tenido como un gran militar, sí, porque sí, fue sí, primero Argentina. de la clase en los sí. tres cursos que hizo. Yo me imagino que clases son esas, no yo creo que habrían que fiscalizar estas clases, pero Braga Neto, el comandante de la Marina, están todos indiciados. no Hay mucha documentación y le pide a Bolsonaro, si es condenado por todo lo que es acusado, tendría 43 años de prisión. O sea, es una presión perpetua. La verdad es que ahora esta novela se va a encerrar. Entonces, mm. es la hora de la verdad. ¿no? Claro que Bolsonaro conspiró e intentó el golpe. Hay que ver si hay fuerza concreta para prenderlo. ¿no? Si fuera un juego de póker, sería la hora de mostrar las cartas, la correlación de fuerza. Y esto es lo que yo creo que veremos ahora en el 2025. La derecha tratando de movilizar. Hay que ver si la izquierda del orden, Lula, logra movilizar. De, de, en mi opinión, esta crisis no se resuelve así porque no hay solución institucional para problemas políticos. hay eh, la, la, Las instituciones pueden estabilizar una solución política, pero no resolver un problema político. Entonces hay que ver... ¿Cuál es lo que va a pasar ahora? ¿Pero cuál sería el problema político en este caso? de ¿Que no se, se concreten esas, los procesamientos? El problema político es que nosotros estamos viviendo una crisis institucional profunda. Uh -huh. ¿no? Una crisis de legitimidad de la constitución, de los partidos, de los políticos. Hay esta crisis, que es una crisis real, que está en el seno del pueblo, Se quieren dar una solución institucional, que son arreglos institucionales, acuerdos entre partidos, tal. Y, y, y es esta crisis que se manifiesta en, en la forma de en la, en, en la institucionalidad, de choques de los poderes y en la población de profunda descrencia en la política. Mm. Esto no se resuelve con eh, soluciones institucionales. Esto se resuelve en la calle con. Eh, movilización política y programa político ¿no? porque es así que se fundan las constituciones entonces yo creo que es, son soluciones que es típico de la, de la sociedad brasileña de buscar soluciones institucionales para problemas reales y esto claro no es que no tenga ningún efecto puede dar claro. un aire ganar tiempo pero no resuelve la esencia del problema que es En, en suma, nosotros estamos con una constitución completamente violentada, porque el golpe que fue hecho contra la clase obrera en el 2016 destituyó la constitución brasileña de todos sus aspectos democráticos y republicanos. Quedó la cáscara nomás. Y, y esto no se resuelve con expedientes políticos. ¿no? Mm. Pero hay que ver lo que pasa, ¿no? La derecha está en otro momento político con la llegada de Trump. Aunque Bolsonaro esté en baja, la derecha a nivel internacional está en alta. ¿no? Y aunque Lula esté en el gobierno, el hecho es que la izquierda del orden no tiene ninguna solución para los problemas <coughs> reales, concretos del pueblo. Entonces yo creo que vamos para una agudización, intensificación de la lucha de clases pero hay que ver cuándo esto va para las calles que uno nunca sabe. Sí, y la interna militar puede verse afectada con esto, puede influir en esa interna que... Me imagino que debe haber alguna efervescencia, no por el caso este específico, pero sobre varios temas han reaparecido, el tema de la dictadura, el tema de la justicia, las investigaciones, como que empieza a aparecer la película, todo eso... Sin duda alguna, no el ministro de la Defensa, que es un hombre de los militares, ya discutimos esto aquí también en otro programa, no es un hombre de Lula, no es Lula que lo indicó, los militares lo indicaron a Lula. Es un civil, se llama José Múcio, bolsonarista, pero también lulista. Esto pasa Ojo, en Brasil. Claro, Brasil claro, la ¿no? dialéctica. Es la dialéctica de la plata y del poder. <risa> pero pero sí, bueno. Sí. Eh, Él dio una declaración que esto es un constrangimiento, pero menos mal que ya se ha hecho para que se arregle rápido. Pero la verdad, como ya también discutimos, es que los militares brasileños son una sucursal de los militares americanos. Y ahora Estados Unidos está con nueva dirección. Entonces, toda la correlación de fuerzas dentro también de, de la casta militar... va a empezar a cambiar. Hay que ver cuál es la incidencia que tiene Trump en los militares americanos. Entonces yo Trump. creo que entramos en una era de turbulencia. No, La verdad es que el mundo está en turbulencia y nosotros aquí en la periferia vamos a, a sentir los, aires, los vientos fuertes sí, que sí. van a soplar en los próximos años. Claro que sí. Bueno, llegamos al, al mediodía de Lula que por cierto lo vamos a tener por acá Plinio viene el primero de, de marzo para el para la ceremonia de la asunción del nuevo presidente que ya lo fue a visitar sí, allá ¿no? Además, además Lula es muy llegado a Mujica y sí, seguro es. muy emocionado porque Lula es muy emotivo sí, ¿no? sí. va va digamos desde el punto de ¿no? vista humano va a hacer una visita ahí en, el, en un momento difícil de Mujica Y, y es muy bueno de hablar o sea que va a engañar la gente ahí en Uruguay toda la gente va a decir, este hombre es macanudo pero no, y como la, estuvo enfermo, pata, que estuvo enfermo todo eso, ¿cómo? la cuestión sensible Mujica que este él anunció que ya se está muriendo, Lula que estaba enfermo, que además le dio un golpe, no sé qué, cuando viajó a Uruguay, fue en esos tiempos así que, cuidado Sí, pero yo estoy seguro que Lula le va a encantar porque le gusta Uruguay, le gusta Mujica hace su circo y, y el Lula externo sí, no, no. es más a la izquierda que el Lula interno, claro. que es el Lula real Claro, el real bueno. Gracias Plinio, como siempre un gusto escucharte y verte en nuestro caso, un abrazo hasta la semana próxima, un saludo a los compañeros de Contragolpe.net, como siempre Muchas gracias. Fuerte, un abrazo a todos los oyentes, fuerte abrazo a Tiernan y a nuestra comandante Ángeles. Exactamente. Un abrazo, general, ¿eh? abrazo Fuerte <risa> abrazo. Mas não canta essa bonita porque está marido